Creció en un rancho entre humo, cumbias y borrachos Creó la banda de sonido marginal de la gran ciudad Le canta a los pibes del barrio Sus historias de vagos, dealers, policías y ladrones Es el rey en la tierra de nadie Es el 10 de la cumbia Hoy, encuentro en el estudio con Pablo Lescano Y damas gratis Porque si el niño corre, dicen que se rodea Su cheto lo hace, no lo. No. Este pibe lo no robó. Alpi. Buena. Buenas. Buenas. Buenas, tranqui. Permiso. Estoy guión. Bien, bien. Buenas. ¡Eh! ¿Puedo pasar? Adelante, por favor. Permiso. Pablo Lescano. Gracias, Galo. Y damas gratis. ¿Todo bien? Joya, 10 puntos. Portugués sí, querido. ¿Se conocen? Sí. Eh, de sí. Vista. <risa> Hemos tomado vino juntos. Hemos tomado vino juntos. ¿Y las damas por qué siempre gratis? Fue un eslogan por una cuestión de. De que los boliches decían, todos los boliches, ¿viste? Caballero, cinco pesos, damas gratis. La más gratis. Eran el tipo. Y que... es el, la convocatoria. Era, claro, ¿no? y decíamos, bueno, si no tocamos, aunque sean los carteles, vamos a figurar. Era eso, ¿no? Sí. Sí. En la gira salía. Y sí. empezaste profesionalmente como productor o como músico? Como músico. Como músico. Sí. Pero también producías al comienzo. No, no, al comienzo tocaba en grupos sí. de, de barrio, como, no sé... La mayoría yo creo que arrancan así, ¿entendés? No es que primero producís y después te haces músico. No, era músico de tocar en, en cabaret, cumpleaños, por la coca y la empanada, por la ficha. <ríe> no, ¿Por la ficha? <ríe> por la ficha. <ríe> ¿Y con los fierros cómo te llevas? Bien, más o menos bien, bien sí. Me gusta esta. Me gusta. Esta es de las de antes. Sí, no, esta es la, esta la esta. verdadera. Sí. Che, y me gusta este, che. No, sí, eso es genial. <ríe> Prestanos 300 dólares para comprar una cinta de 15 minutos para hacer esta grabación. ¿15 minutos? 300 dólares. 300 dólares. Se vuelan, pero. Sí. Claro. Y hace dos o tres tomas y es una cinta. Sí, ya está. Sí. De todas maneras, para vos, digo sí. hoy, la técnica de todos los días es una computadora, ¿no? Sí, me gusta eso, ¿eh? Sí, lo sí, pasa que pasa es que a veces no, no está entre digo, cuando las estás trabajando todo el día, uno está con la Y compra, hoy por hoy está sí. todo muy digitalizado, ¿no? Es mm. más fácil. Ahí está. ¿Está el Pro Tools abierto? Está. Sí. No sé, con el Pro Tools. Eh, el Pro Tools, te agarrás, vas ahí a donde se corrió y si lo tenés que acomodar, lo acomodás. Crees un poquito más de delay, ya lo programás. Y en una parte se sube y se baja. Él te va a sí, decir, sí. si no sí. estás en portugués. Sí. En la cinta ¿Sale? ya no se puede correr. No. No, no ahí claro. hay que tocar. Pero igual sale, ¿eh? Sí, ¿sale? Sí, sí, claro que sí. Creo que tiene más gracia y todo. Es un placer que hayas aceptado nuestra invitación. Dale. Así que los vamos a ver tocar, trabajar, probar, ensayar no. y los vamos a divertir un rato y también vamos a charlar, Pablo. Dale, dale, no hay problema. Es un dale. placer. Bueno. Muchísimas gracias por, por decir que sí a este encuentro en el estudio. Dale. Vamos a, vamos a conocer a, su... a los muchachos dale. que te están ¿Sí? esperando. Music. Buenas. Uh. Son medio tímidos, eh. ¿Eh? Sí. Tímido Carlitos en el timbal. Hugo en el bajo. Hola, ¿qué tal? Hola. César, la Romy. Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Un gusto. Edgar en la guitarra y Dani la Cruz allá rezagado del otro lado en la trompeta. Lo tienen atrás de unas paredes. Sí. Para que no, no penetre la trompeta. Sí, para que no acople. Sí. Bueno, vamos a ver cómo suena. Dale, dale, vamos, no hay problema. Vamos a incómodos y arrancamos. ¿Tocamos eh. unos temita? Dale, a ver cómo suena todo. Dale, vamos a probar unos temas. Fabrito, ¿querés la voz también? Dale, un, dos, tres, probando, sí, sonido. Pero con, con la base, ¿eh? Vamos, dale. la mano, sin sí. Laura, siempre cuando bailas Se te ve la tanga Y lo rápida que sos Vos te saca tu tanga Laura Se te ve la tanga y para atrás. Laura. Cortito y al paso, Lalo. Pablito Lesca. haces, Lalo. ¿De qué barrio sos? San Fernando. San Fernando. Sí. Ahí naciste, ahí te criaste. Carupa. Carupa. ¿Y cómo era la...? ¿Había una banda de sonido en tu infancia? ¿Había una música que sonaba? ¿Cómo, cómo era? No, eh, sí había una cultura musical. Eh, es decir, eh, por parte de mis tíos era escuchar música tropical. Y mi viejo no era muy adapto a la música. Y mi abuelo chamamé, en guaraní. ¿Venían de Corrientes? De, de, Corrientes. De, de Corrientes. Corrientes, Formosa, bien, no sé. Pero hablaba de la, guaraní... De la cultura guaraní. Eh, sí, no sé, la cuestión que se despertaba, no sé, todos los días a las seis de la mañana, seis y media se afeitaba, y a las siete ya estaba desayunando. Tenía una vida muy ordenada mi abuelo. ¿Y vos te acordás de tu abuelo escuchando Chama Messi? Sí, sí, y de escuchar radios de, en, en guaraní, a, a esa hora de la mañana. Pero fue por, por tus tíos maternos que te de alguna manera te... Te, Exacto. Te volcaste a la cumba. Sí, mi, mi, los hermanos de mi vieja. De tu mamá. Mm. Ellos eran cumbancheros. Sí. Y mi viejo no mi viejo no escuchaba, nunca lo escuché nada. Lo escuché una vez escuchar eh, de mi ruso. Ah, pero una cosa más balada romántica. Sí, o... no sé, una cosa rara era que escuchaba. Y de pibe arrancaste con la música, porque ya en el cole me parece que ya tocabas un poco, ¿no? Sí, eh, tenía facilidad para los instrumentos, así, no sé. Y tenía un vecinito que tenía... Eh, un acordeón y después la madre le compró un piano y el pibe no le gustaba entonces yo iba todos los días a visitarlo es como hoy el pibe que tiene la play y todo en la casa entonces, no sé. en ese tiempo sí. no era que tenía el piano y todos los días en mi tiempo igual era éramos amigos y, y yo tocaba todo el día ahí en, en la casa en la casa que veía tele ah y bueno viste empezaba, ¿eh? sí sí así y bueno y ahí empecé Y en, en alguna letra creo que decís que te criaste dentro de un, de un rancho entre humo, cumbias y borrachos. Eh, ¿Es, es literal o es tan no no, como... no no no no es literalmente. Por mis tíos, mis tíos el, es decir de lunes a viernes ellos son trabajadores, son pintores, eh, pasan ¿entendés? cuando pasan de trabajar y te van a te dominan así hola hola lalo y siguen caminando ¿entendés? Eh, Hola lalo buenas tardes y sigue a y la, la mañana buena. hola buen día lunes sí. a viernes laburo y el sábado son el doctor Shecky <risa> <risa> <Así literalmente. risa> papi, llegué yo, el capo de la villa Así, entonces me acuerdo cosas de muy chico ¿entendés? De, de, de, de estar con ellos ahí ¿entendés? Y, y escuchar música de fondo, asado con, mi, con mis tíos Y sabes de dónde viene o de dónde vendrá esta relación entre la cumbia y la villa, porque originalmente la cumbia era la cumbia tropical, ¿no? La cumbia que venía sí. de Colombia, que sí, los guaguancó, sí. el cuarteto imperial, es claro, así. Ese, ese tipo de cumbias. Sí. Los... Nunca, se, nunca me quise ni quiero aceptar el papel ese de sociólogo y de estudiar cómo es, porque claro, no, ¿Creciste es, yo con crecí eso. así con esto. ¿verdad? crecí escuchando cumbia si soy músico ¿qué música voy a tocar? ¿Entendés? rock no cumbia es más eh, cuando era chico esta la cuento siempre pero habían salido lo, los break machines no sé si te acordás eran tres negros que, eh, que y eran con, con la rock época el break dance eh, claro, claro. Que, que se paraban de cabeza y giraban sí, sí, y, eso. y como yo era muy atlético cuando era pibe no ahora eh, cuando era pibe <risa> Eh, y bueno yo sabía pararme de cabeza viste dar vuelta a carnero y todo eso no hacía tumba carnero y, y me puso a bailar eso y mis tíos se ofendieron se ofendieron y claro que, se ofendieron porque eso, era eso? una música extraña <risas> exótica sí entonces. y tus primeros instrumentos cuáles fueron eh, empecé con un órgano un Kawai era la marca Y me acuerdo que cuando tenía 12 años eh, nos íbamos de viaje egresado, yo qué sé, con el colegio y bueno, suspendimos el viaje egresado y con eso pagamos la primera cuota del teclado. Dijiste sí. que voy a tocar rock y sin embargo usás un teclado que mm. es como un poco un ícono del rock, no del Mood Liberation, este, el K-Guitar que... Sí. que lo tenés por ahí, tráelo, tráelo okay. así lo de paso charlamos de porque tiene una ¿Está conectado. Sí. Ah, ¡Eh! está conectado. ¡Ah! Sí, no sé. Hay un hay una especie de humorada seguramente en ese teclado con con, ¿Con el dibujo? con el dibujo. Y mira, en sí esto este instrumento es un te, es un disparador MIDI Roland. La marca. O sea, un disparador de sonidos. D disparador MIDI. MIDI, sí. O sea, la, dispara en... sonidos que están almacenados en otro lado. Exactamente, en el que está allá abajo, ¿eh? está Ajá. ahí abajo. Este es. Eh, el gatillo está en el do. ¿Quién, y, ¿Quién lo pintó? Un amigo que es de Loma de Zamora. Y me pintó los teclados y me dice, vamos a pintar los teclados. Y la tecla, y bueno, toca de memoria. <ríe> ¿Cuáles son las negras? <risa> ah, claro, no están, sí. Sí. Bueno, ya no hace falta hasta no, altura del partido No, esta altura ya no ¿Y no tocas el otro? ¿Ya no tocas un teclado de pie convencional? Cuando grabo ¿Cuándo grabás? Cuando grabo, sí Este solo para los sí. shows No, para los shows y... y sonidos característicos que ya están seteados en este teclado Serían los sonidos de, de, de, de, de, de, de, del grupo, ¿no? De damas gratis eh, Los grabo con, con este disparador Y tiene sus guerras este, eh. eh. Sí, no, ya acá lo estamos con cinta antes de venir. Es eh, cierto que no. Está discontinuado este. No se fabrica más, no se yo fabrica no, más. no puedo creerlo. Es decir, si yo pudiera hablar con Roland le diría, por favor, síganlo fabricando, es el mejor teclado. O hace cinco más. De lo... No, hicieron modelos nuevos, pero son más complicados, ¿entendés? Este para cambiar un sonido, yo lo único que hago, aprieto un botón y ya cambié el sonido. ¿Entendés? Sí. O lo cambié de acá. ¿Entendés? Eh, no sé, estaba haciendo el punteo de, O este punteo, mirá Y ya cambié de sonido, ¿entendés? Eh, con un, sol, un, un, sol, un golpe de un golpe, una tecla Claro El de nuevo, no? el, AX, el X7 eh, Tenés que apretar Dos teclas y Enter ah, bueno. Arranca del 11 Del sonido 11 Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno, uno, Enter No es eh, lo eh, mismo ¿Cómo hago? Ah, vamos a hacer el punteo, ¿eh? Enter <risa> no se puede ¿sí? no, no, no, no. <risa> en cambio con este es mucho más rápido y ya lo seteado, tiene para setear volumen eh, el after el sister este ¿no? el pishif ¿y cómo fue tu formación? ¿aprendiste solo? ¿fuiste un profesor? ¿con un amigo? ¿cómo, cómo, cómo le no, entraste? no, solo, solo, solo. A, eh, autodidacta de, sí, sí, de, eh. de ir probando sí, sí no. polka y tocas mucho es decir durante el día sos de agarrar cuando no estás digamos laura no estás. Ni ensayando, ni grabando. Son ah, En tu casa, En tu casa de agarrar tengo un teclado que tiene ya parlantes así, ¿entendés? Eso es como así, porque esto es un quilombo armar todo esto. ¿entendés? Tenés que armar todo el equipo. Sí, claro. sí, En cambio, después tengo otro que lo enchufo nomás y ya tiene la sonido. O queda enchufado, prendido de por vida. Eh, hasta que se quema el transformador, compramos otro y sigue prendido. Pablo, fuiste productor de, de Flor de Piedra. Eh, primer grupo de Cumbia Villera. El primer grupo de Cumbia Villera. Mm. Se ha llamado el primero, pero bueno, también hubo en ese momento. Y una canción, la del, la la del, del Botón. La del Esa Botón. La de la, sí. eh, ¿Fue una cosa que te surgió espontáneamente como una cosa más? ¿Sabías que estaba cambiando algo? ¿Había una necesidad de meterse con esos temas? No. Eh. <coughs> con el tema de la composición lo de componer y eso era eh, yo toda mi vida escuché música tropical, ¿no? cumbia a morir pero también eh, se escuchaban otras cosas en esos tiempos yo me acuerdo que era pibe y escuchar eh, dos minutos pasa el tiempo seguís con la cerveza a lo lejos se ve una patrulla alguien grita ya viene la ayuda y todos esos temas así que está bien yo escuchaba cumbia pero sin embargo a ellos los escuchaba Que era punk, digamos, sí, punk, un punk argentino sí, muy sí. contestatario. Y bueno, y por eso iba a bailar y todas las canciones que cuando iba a bailar eran y tu boquita perfumada, tu cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada. ¿Pasaba de... por el amor o por la picaresca? Digamos, eran las dos. Ahí sí, no ¿no? no, no, no había canciones que relatara o que cantara lo que se veía en el barrio, ¿entendés? Entonces ahí decidí hacer temas así. ¿Y la etiqueta Cumbia Villera, ¿quién se lo pone? Un productor. Eh, un sello de disco, un sello discográfico. Ah. ¿Entendés? Esto es cumbia villera. Para que cause impacto. No, no nosotros buscamos cumbia. Pero el tipo Pillo le puse ese. ese título y. Y fue un boom. Sí, fue y Fue boom. un boom. Tal eh. vez. Marquetin, Ahí escuché marketineramente sí, eso de eso. Sí, sí. Y sirvió para que todo el mundo prestara atención a una cosa. Porque la cumbia se venía. Y escuchando. después escuché un sociólogo que me, me, me, me en la tele, en el tiempo del revuelo, que dijo sobre este tema, ¿entendés? De, no, no lo puedo creer. Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante. Hay que los pibes, lo llamaban el picante. Ahora te llaman botón. Eso dijo que era. Eh, Porque todo lo que genera autoridad, nosotros siendo jóvenes le tenemos eh, repudio o bronca, ¿entendés? Bueno, es la sí. rebeldía de la juventud es normal. Claro, ¿entendés? Pero hacia la, a la policía, o cuando vas al colegio, hacia la directora, o cuando estás en la adolescencia, a tus papás, ¿entendés? Hacia el orden. Sí, hacia el orden. ¿eh? Sí. ¿Y sí. Si? dice, eh, es por eso yo creo que pega tanto, eh, hablaba el tipo todo así, <risa> <que> Espíritu flauticamente. <risa> <risa> Y a eso ver. me quedó. Bueno, este tema que vamos a tocar fue el primer tema de Cumbia Villera. Se llamaba Sos un botón, algo así. Fue grabado por Flor de Piedra, el tema es mío. Y después lo, en este último disco lo, lo grabamos de vuelta con Damas Gratis. Y dice: No, no lo puedo creer. Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrán. que los pibes lo llamaban el picante, ahora te llaman botón, ya no estás con tus amigos, y en la esquina te lavabas Nunca vi un policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Cuando ibas a la cancha Parabas con la hinchada y tomabas vino blanco Y ahora patrulla la ciudad, si vas a la cancha vas en un celular Y a tus amigos andas arrestando, sos el policía del comando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 allá de la etiqueta, digamos arranca una nueva manera o sí. sea, hay un antes y un después Sí. que sucede en general con la arquitectura, con el arte, con todo con... Mm. Eh, ¿cuáles son los elementos? ¿son solamente la letra o también hay elementos estilísticos cosas que tienen que ver con, con la actitud en el escenario, con el ritmo que forman parte de esto que llamamos hoy cumbia villera? Juega mucho también el tema del carisma yo entré a cantar y Eh, a mí me gustaba hacer los grupos y no figurar y entender y ver y vos estabas y, como atrás de la escena claro, y, y para mí era todo hacer canciones, ¿entendés? y después ver que los grupos las cantaban y que iba a los boliches y escuchaba mis canciones pensar que esto lo hice en casa y mirá lo están pasando en la radio en, en el boliche, la gente lo baila, lo canta Yo te preguntaba o sea, al comienzo del programa cuando llegaste si habías sí. empezado como productor un poco por esto. Porque tu, uh -huh. tus comienzos en el negocio... Como autor era. Era como autor, ves sí. bueno. Y tecladista, producir, ¿entendés? Sí. Y tecladista. No, no, producir no. Yo tocaba en Amar Azul. Y, Amar Azul. Y opinar en Amar Azul eran siete opinando y siempre que tenía la razón era el dueño del grupo. Así que... Por eso hice mi grupo Flor de Piedra y dije acá, hago lo que yo quiero, alquilo el estudio, vine, lo pagué y el estudio. ¿Y en Flor de Piedra tocabas? Ahí sí, tocabas todo el disco. y, y eras el autor de los temas pero digamos, era, era un grupo no eras el, el que salía al frente no porque no me daba la cara para cantar y en pedo, eh. era tecladista eh. y me pasaba después con los cantantes que cantaban muy bien en el estudio pero cuando iban a tocar en vivo frío, ¿entendés? Eh. no había carisma no había contacto con la gente no, no lograban que la gente levante las manos que se divierta ¿entendés? tocaban los temas y sí, salían parejitos, afinados pero les faltaba eso y por eso cuando estuve Un accidente en moto, y caí en cama, seis meses en cama. Hice una banda de temas, empecé a armar otra banda y eh, no conseguía cantante. ¿Y quién lo canta? Me compré una puerta estudio así chiquita, me acuerdo. ¿En cama seis meses? Sí. ¿Qué te rompiste, las patas? Las dos piernas. Empezar a caminar de vuelta, volver a empezar a caminar, a aprender a caminar. Pero en la cama agarraste la porta y el estudio que, claro, y hacías y el, temas como, todo el claro, día. Claro, sí. era la manera de entretenerse. Sí, y bueno, un micrófono condenser, y hacer canciones y, y a poner mi voz, ¿entendés? Cuando no había nadie, yo re. Y grababa, y grabado de una forma más alejada, grababa así, me tapaba la nariz a ver cómo quedaba mejor mi voz, porque tenía una voz de mierda. Era, tengo una voz de mierda. Eh, Pero ya venía con la escuela de tanto show de, de cómo entrarle a la gente, ¿entendés? Para que levante las manos, ¿entendés? O para que haga palma, que no hace palmas es un cornudo, que no maneja el patrullero y así, ¿entendés? Porque es cierto, en, en, en los bailes, en Ajá. las fiestas de cumbia, eh, va más allá de la música, hay toda una actitud, hay toda una manifestación... Sobre el serio, no es solamente la música, ¿no? La participación con el público, los las arengas. Obvio, hay mucha arenga. Sí, y hacer saltar la hay gente. Hay bandas que tienen. El, el, que el sí. que arenga no es el cantante, es uno que arenga, bueno. ¿no? Y el otro, en este caso, sí. sos vos. Pero digo, es muy importante la arenga arriba del escenario de la cumbia, ¿no? Sí, y hasta ahí nomás, ¿entendés? Y hay que saber ubicarse, ¿entendés? Vos vas a tocar a una fiesta privada, ¿entendés? Donde están bailando nomás, y bueno, los que bailen así tranquilito. Y tranquilo. ¿eh? Sí. Donde se presta la ocasión y, te lo, y vos ves que da, tenés que tener filtro para hacerlo. Y ahí vas probando y, y vas viendo cómo viene la mano. Así es. Vamos a escuchar un poquito de música clásica, Pablo. ¿Querés un clásico? exalta Molt! <risa> Con la mano bien ahí te miré y que Estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé a qué me me hizo mal la mano. Ay amor, ay, ay qué dolor, Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí, la mano ahí, y estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti, lo cierto es que muy tarde comprendí. Tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo Tenía todo y lo perdí ropa deportiva. Porque es cómoda, no puedo usar claro. claro, porque el tipo dice va a jugar al fútbol. No. Ah, y eso era otra de las cosas. Cuando armo Flor de Piedra, eh, bueno, voy lo presento, sos pendejo, viste, te pisan toda la cabeza, las compañías, bueno, ahora te atienden, horas esperando, ¿entendés? Y me da una bronca ahora ¿verdad? por eso hoy hoy no espero. No me atienden, chao, me voy, vengo otro día. ¿eh? Y por ahí no me llaman nunca más, pero bueno, ¿entendés? Yo soy feliz así. Eh, yo le expliqué a este tipo que le puse el nombre Cubio Villera ¿entendés? al grupo eh, cómo se iban a vestir, ¿entendés? En ese tiempo estaban todos corte, lo comía, ¿entendés? Todo de raso y acá unos volados así, ¿entendés? Los pelos, sí, los pelos. Sí, sí. sí todos peinados. Sí, sí. Y bueno, y yo digo, no, no, estos se van a vestir como nos vestimos allá en el barrio, así, de ropa deportiva. ¿Te parece? Se visten así. Y de alguna manera, Pablo, el fenómeno trasciende. Porque si fue un fenómeno villero, fue digamos, una opción de marketing de este productor que le puso cumbia villera. Porque la música se empezó a escuchar en todas partes. Yo estaba, recuerdo haber ido sí. hace unos años a un bar que estaba en, en Vicente López, frente a la comisaría. Sí. Donde era toda la noche Cumbia Villera y había gente que no era de la villa, o sea, sí. era como que se cruzaron los públicos con la música. Y esto sí. te permitía a vos tocar en un teatro del centro, de pronto estar invitado a una banda de rock y de ir a tocar a los bailes de la provincia más profunda. Hoy pasa eso, sí. ¿Y eso cómo lo.? Cómo, ¿Qué te provocó? ¿Qué te pasó? No, y nosotros, yo cuando hice los temas, lo hice para los pibes del barrio, era toda una novedad. Mira, escucha esto. Y los pibes no podían creer las cosas que cantaba, ¿entendés? Fuá, ¿entendés? Y nosotros, yo no tenía ni noción de lo que iba eso a pegar y lo que iba, a, el boom que iba a hacer, ¿entendés? Yo estaba contento nomás porque ya lo había plasmado, ¿entendés? La idea. Y después vino una avalancha, una avalancha. Imposible de frenar. Y de, atrás de mi de, de mi grupo, no sé, 20, 30 bandas más haciendo lo mismo, ¿entendés? Y, y ese éxito esa, esa explosión de masividad te, te hizo ruido en algún momento porque vos eras un pibe de barrio como decís yo hacía las canciones te hizo ruido en la cabeza se te complicó no, me encantaba porque como no era conocido ¿entendés? por ahí andaba en un auto importado y no sé tipo soltero no sé me iba a Doxura a buscar una piba ¿entendés? con otro con, con otro pibe más que con, con el que hacemos las canciones Cristian se llama y llegábamos así viste en la esquina y así pum, parábamos así Eh, guacho, conocí la calle. Eh, sí, qué querés, zafada acá. Pensaba que éramos chorro, ¿entendés? Eso nosotros, la plata la habíamos hecho con la música, no éramos conocidos. Hoy por hoy no la puedo hacer esa, no. Entonces, todos saben que, que tocó cumbia, ¿entendés? Yo salgo a la calle, no hace falta ser, eh, de, de un barrio humilde para saber que. Que soy Pablo Lescano. ¿entendés? ¿Quién sos, exactamente? En ese, ese tiempo te me te encantaba hacer ese papel, ¿entendés? ¿Te gustaba? Me el... hacía lampón, ¿entendés? Total, no sabían, ¿entendés? Me vinieron un auto importado. ¿De dónde te lo robaste? ¿entendés? Y la policía me volvió, loco. Este pibito no va a correr Te miras en la tele, te quieres matar La envidia te mata, me quiere llevar Y las manitos hay Por ser un pibito bien confiandero Me subí a tu patrullero Como, como... ¡Fancy! En el fondo acá delante Las manitos quiero ver Porque si negro corre Dicen que es robo. Vamos a llevarlo preso Que hago zapano Un lo hace No, no ese pibe nos robó a ti. cuánto ¿Cuántos tipos de cumbia hay hoy en día? Hay ¿no? varios, están los cumbia base ¿entendés? que ahora con, como está todo tan moderno, ¿entendés? Antes costaba un montón grabar, ¿entendés? Había que tener un billete importante para venir a un estudio de grabación, ¿entendés? Como este, y, y pagar las 100 horas o lo que tardes en grabar, ¿entendés? Y hoy cualquier pibe con una computadora en la casa baja sonido de internet, se amplía, pega y por ahí te arma un producto, ¿entendés? No va a grabar con un Neumann, va a grabar con un 58, pelado así, pero... Si el tema está bueno, va a andar. Por ahí, sí, sí a veces sí. pasa. En eso, pues es pasar. en eso es más democrático. Sí, sí. Cualquiera puede al menos demostrar, y después si está claro. bueno, bueno, alguien te producirá, irás a, hmm. irás a un estudio, pero está Los bueno. Los primeros digamos. temas de Damas Gratis salieron grabados con la Porta Estudio, y se empezaron a ser conocidos grabados por la Porta Estudio. Después lo grabamos en el estudio bien y, y sonaban poderosos todos.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 Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debemos platicar Y vamos las manitos donde están Esa Chao, gracias por todo, esto ha sido todo por hoy, nos vamos... ¡No, no, no, ¿Nos no, no, no! ¿Nos vamos? No no, ¡No, no, no, no! nos vamos! ¡Arriba! ¡Arriba la más gratis! Dale, dale, dale. La manito viene ahí, dice... Hay corazón! ¡Como sufro! No porque te fuiste, sino porque estás conmigo mi amor Siempre está pensando, que no la quiero, la verdad es otra, ella es mi cielo. Si supiera que lloro por ella, si no está conmigo. Sabe que la adoro, ella es mi mundo, mi amor sincero, es tan profundo. Sin embargo, yo sé que a mi lado yo la necesito. Y a ver las manos. Ella vive pensando que yo no la quiero, y que por otra que de amor me muero. Siempre cree que mi boca no dice verdades. Ella vive culpable de dudas y pesares, vamos con las manos. Ella nunca me ha visto pero se imaginar que tengo amantes en cualquier esquina. sin asesinar. Ella dice que eso es vino amargo en su vida. Si ella supiera que llorado por su ausencia, que me falta su presencia, que es la luz de mi vivir y que sin ella en la noche más oscura y mi cama tierra dura no soy nada. Sin su amor haciendo palma la foca. ¿Cuántas bandas tocan en un baile un viernes, un sábado de la noche? ya no es la, ba la bailanta como se ba llamaba bailanta en una época sí, ahora no sé no, cómo se le llama sí, no sé por ahí le preguntás a Moria Casani y te dice la bailanta ¿entendés? Eh, para nosotros son ba baile ¿el baile? sí ¿y cuántas bandas tocan? en una tropical por eso digamos. te digo que cambió tanto todo que hoy como está eh, la crisis como mucho dos bandas ah sí, había ya. una época donde tocaban que tocaban muchas. cinco ¿entendés? hoy no, hoy no. una, dos ¿Y cuánto dura un show de damas gratis? Media hora Media hora Sí Según, ¿no? Sí Acá ¿Y por ahí se está lindo? Y por ahí, ¿Y por ahí un no si, no, sí, no, sí, yo me quedo te, un poquito más Pero te el te manager está de atrás Dale, vamos Que, que te otro están baile. en otro lado Y se empieza a peinar así Cuando ya vemos que el chino hace esto Y que está nervioso <risa> Y se le empiezan a complicar los horarios Claro ¿Y cuántos bailes puede haber? O sea, ¿cuántas actuaciones puede haber En una noche? Digo promedio arrancando, haciendo, no sé, una matiné. Una matiné, uno a la noche, uno a las once de la noche, y después los shows, y podés meter ocho, nueve. ¿Y por qué es necesario hacer tantos shows en una noche? Porque... Porque el precio es muy poco, ¿entendés? A mí me encantaría tocar en un River una vez por año y después quedarme colgado arriba de la palma. O sea que no. el, el negocio de la cumbia es, to es tocar mucho... Y cobrar poco. Exactamente. Son fiestas populares donde la entrada es barata, es eso. Así. Y son grandes, pequeñas, medianas, las hay de todo. Hay de todo, hay de todo y hay boliche también que llevan grupos de cumbia, no sé. Boliches Puerto Madero, discoteca. vas a Puerto Madero, Aqua y tocamos el fin de semana pasado. Hablemos un poco de la discriminación. Sí. La, la cumbia era, ¿no? Y lo villero... entre comillas uh -huh. era discriminado obviamente y la cumbia como tenía un género, era un género que tenía no sé mucho contacto con la villa calculo que también este tuvo un momento de discriminación digo tuvo uh -huh. porque veo que hoy como vos contás es una cosa más que está metida en nuestra sí. cultura pero televisivamente vamos a hablar de los medios ¿Sí? televisivamente hoy por hoy ya no no hay eh, eh, discriminación entendés podemos tocar en no sé De Tinelli para abajo. ¿Dónde cuadre? ¿Dónde cuadre? Se puede tocar. Sí. No Pero sé. Una época TV que... Pública, fuimos a tocar TV Pública y, y, y entramos y dijimos, bueno, acá no van a tragar. No, que quieren comer, todo. Pues, nos asombrábamos, ¿viste? Mirábamos todo así. Eh... Canal 2, el programa de Cumbia, vas y tocada. Bueno, sí. Canal 2, históricamente, sí. ha tenido programas de, de, de, música, tropical, de sí. música tropical y de sí. Cumbia. Pero mm. hace unos años costaba salir de ese. Uf, en Casillamiento sí, sí era la bailanta pero, o el canal de la pero lucha? la radiodifusión es distinta acá en la Argentina en una radio de formato es imposible que pasen damas gratis te lo digo por este último disco que saqué no, eh, mirá te llamamos de acá de este programa de, de esta radio nueva que la tiene Mario Y quiere hacerte una nota, y te quieren hacer una nota, bueno, está bien. ¿Me rotas una canción? No, mirá, la música tuya no, no es para este formato. ¿Cómo? La música no, pero yo sí como es el tema. Sí, culturalmente la misma cosa, ¿no? O no, o sí. no me vas a hacer preguntas, vamos a hablar, que No es lo mismo, van de la mano. Sí, sí, sí, sí, entiendo perfectamente. Sí, no Mucho debe haber incidido, Pablo, el, el, el esto de cruzarse con músicos de otras... De otras de, de otras músicas, digamos, de otros estilos, de otros géneros. Sí. Este. ¿Qué sé yo? Los Cadillacs o sí. Vicentico, Calamaro. Bueno, y, y de pronto. veo con un montón. Los primeros que me buscaron así fue Fidel Nadal y Decadentes. ¿Quién no creció con Decadentes? Yo Digo, desde. La esta... adolescencia la pasé con los Decadentes. Ah, claro, los Decadentes. Te Llega. De y en qué fiesta no se pasa un tema de decadente? Ninguna fiesta. No, no, hay es, fiesta, no, no es fiesta, no hay fiesta. No hay casamientos y no hay decadentes. No. Bueno, eh, yo he tenido la experiencia, por ejemplo, de ir a una fiesta muy, muy paqueta, si se quiere, en, en un hotel de, eh, así de mucha gente ¿Tú en el Claro, y en la fiesta, una fiesta privada, en, lo primero que escucho cuando entro fue Gilda. Y me hizo como un ruido, uh -huh. o sea, la gente cómo estaba vestida, cómo era, y la música. Y fue una noche tropical, es decir, la música que se pasaba era, era cumbia, era, digamos, música muy muy popular. En los tropical. bar va son, me parece, uno de los shows más alegres. Y alguna vez he leído por ahí que, eh, que de alguna manera, el, el, el, el, la cumbia, ustedes, no tienen la... las prerrogativas o los beneficios que tiene el rock el catering, todas sí, esas cosas lo he dicho loco, claro. tocar con Cadillac es jugar en primera A nosotros estamos en la Z loco, dejate de joder llegamos así con el sonido, pu, enchufar no anda la guitarra, no importa, va a arrancar puña en el show, lo va arreglando ahí, arreglando y lo otro me acuerdo que, no sé, Cadillac gira al exterior, México bueno, llegué al aeropuerto así Me pidieron el pasaporte, los teclados. Y nosotros cuando salimos de gira, ¿entendés? Lo que más cuidamos somos los instrumentos. Donde te descuidas te tiran un instrumento. Bueno, y che, ¿y mi teclado, que no, no, no te hagas más problema. Vos acá desligate el teclado, olvidate. Llegaba la prueba de sonido. Ah. Y aparecía alguien. Pará, no. Ah. Bueno, llegamos a migraciones. Yo empezando a llenar el papelito, no, pa, Acá no. tenés el papelito lleno. Firmá ahí nomás y entregalo. Llegábamos a México, el papelito lleno también para dejar en México, salíamos del aeropuerto, venía así una tarjeta, esta es la, la tarjeta del hotel, y claro, nosotros vamos que tenemos que esperar ahí documento y dar todas las cosas, ¿entendés?, en primera edad jugaban, ¿entendés?, yo ya llegaba al hotel con la tarjeta de la habitación, entraba así, y el instrumento no sé dónde está, me lo arman en el escenario, Llegaba la hora de show y me subía y, y andaba. Entonces, <risa> era una cosa de loco. ¿la? Me parece que el que tiene que tomar nota de todo esto es el chino. No, <risa> no dan los costos. No dan, Ay, los, costos, no no dan bueno. los costos. ¿Qué Ay, tiene que Dios. tener? ¿Para qué te vamos a mentir? En una noche llena de estrellas. Me vine hasta Ion, tocaba dama gratis para el canal Encuentro y ahí bailaba la nera Soledad. En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la nera Soledad. Anda esperando el negro José, pues los dos juntos se van a barrandear. Anda esperando el negro José, pues los dos juntos se van a barrandear. Pero si vos me de del ok, le damos un poquito de velocidad. Sí, por supuesto, ok. Vamos, acelere, Vamos. más gracias. con Dama Gratis Baila Con la marito viene ahí Buenos Aires, las manos en el aire Un aplauso nomás para Dama Gratis Acá, en este encuentro La Lumia Hablemos un poquito de, de la composición. Vos decís que cuando componés vas al archivo de tu cabeza, que el archivo está dentro de tu cabeza. Sí. Eh, no sé, por ahí sospecho que están esos sonidos de cuando, desde cuando eras muy niño, los chamamés del abuelo, mm. y algún sonido, una nota o, un, o una inspiración por ahí que viene de ahí. ¿Qué es ese archivo que tenés en la cabeza? No, yo creo que pasa eh, el tema de la composición Los estados de ánimo, Lalo. Mm. El estado de ánimo es muy importante. No sé. Me juntaba con amigos. Y... Y en un asado, en una charla, salía la canción. ¿Te acordás del viejo de la bolsa? Eh, sí, ¿te acordás que nos asustaban con eso? Mirá si llega a aparecer el viejo de la bolsa ahora. Juá, juá! Carcajaba. Y de eso sale una canción. O sea que la... La, las canciones la son como momentos simples, de sí, inspiración, sí. que tienen que ver con estados de ánimo. Sí, y después plasmarlo en una canción. Puede ser la alegría, puede ser la tristeza, obviamente. Las dos cosas, sí. Honesto. Hoy me ves todo roto y arruinado. Hoy me ves con el corazón lastimado. Porque cuando iba a tu casa a buscarte... todo mal tus amigos me pidieron pa' la cerveza a mí, que soy cabeza yo que soy polenta les dije que no y la catanga se me armó y ahí nomás yo me planté y un arrebato les pegué, les demostré que me la aguanto pero cobré como en un banco Catanga se me armó, lo único que sé que me dolió y así. Cotidiana, cosas que te pasan. Me han pasado. ¿Qué tiene que tener un, una banda de cumbia? Un sí. cantante de cumbia. ¿Qué le ves? Eh, ¿Es actitud? Un es, poco de. Sí, actitud y al final un. El mínimo, que sea. Un mínimo. Un mínimo. ¿no? La cumbia es un mínimo. Sí. Hay como en el baile y en la actuación y en uh -huh. esto de la arenga y de, la, de esta cosa fiestera que propone la cumbia, hay también un dejo un poco de desprolijidad, ¿no? Es, es parte del es esto que vos decís, y llegamos y enchufamos, y si no suena la guitarra empezamos a tocar no, igual. No, no, nada que ver. Es, suele pasar a veces y estás muy apurado, pero no. Da más gratis y va con el sonido a todos lados. Ustedes tocan en cada show. Sí, y, y que que llevamos el sonido que no y que cuesta cu cu cu un montón llevar el sonido. Ah, llevan si la de, amplificación. De... Sí, la amplificación de baile a baile y de, de, de ciudad a ciudad, no sé, vamos a tocar misión y llevamos el sonido hasta misiones. Y el empresario tiene que pagar un transporte porque tocamos con nuestro sonido, sabemos que llega, lo plantan ahí y suena bien. Y, y, y que con ese que sonido. Que no es nuestro, no es alquilado. Pero... Sí, pero es el sonido que ustedes manejan todos los días, digo que les ah. garantiza que en poco tiempo podés estar sonando bien. Exactamente. Porque hay, digamos, una. Sí, una nosotros carrera vamos el a reloj. tocar a, a, a, al exterior, a otro país, donde no podemos llevarlo el sonido, ¿entendés? Y que hay que tocar a las 8, pero hay que ir a probar sonido a las 3 de la tarde y ya ir a probar sonido. Nos da una bronca bárbara, ¿entendés? No probamos sonido nosotros. Llegamos, enchufamos y tocamos. Pero siempre tocas, a vos te gusta tocar, no te gusta hacer pista. Pasar música de... ¿Cómo se llama esto? ¿De, ¿De DJ? De, no, no, digo, viste ah. que hay grupos que... Can, por ahí el cantante está cantando, pero la música está medio grabada y los otros hacen la pantomima no, que, no. que tocan. No, no, no juega la media show. pista, no juega. No juega. No. No, vengan, hagan media pista. Es decir, media pista que toda la banda y vos cantás nomás. No, no. No podemos. Estamos acostumbrados Que show, los temas son cortitos Al paso y al pie ¿Entendés? Y cuando la gente No responde O este tema no gustó Cambiamos de tema En el momento ¿Entendés? Con la media pista Eso no lo puedes hacer ¿entendés? No, tenés que esperar Que te Tenés tenríe. que cantar Todo el tema entero ¿Entendés? Yeah. No tiene gracia ¿Qué significó Participar del Bicentenario? Porque te subiste A ese escenario Te subiste Con algunos sí. amigos A los cuales ya, ya Conocías de antemano Pero no Fue como un marco Que excedía No sé Cualquier imaginación y cualquier fantasía, ¿no? Nunca pensábamos que iba a haber tanta gente. ¿no? <risa> Nunca pensábamos. No, no. Eh. Eh... No sé, me dejó muchas cosas de, de, de recuerdo el Bicentenario. La gente, pero también con la gente que trabajamos en ese tiempo. ¿no? Listo, vital, le decíamos todo, no, listo, vital, debe ser un rompepelota. Nada que ver. Llegamos ahí, hola, Pablo, sí, mirá, es esto, pum, pam. Y después comprendíamos que estaba todo bien, ¿no? Y a la hora de tocar también. Un respeto, baro vení, Pablo, acá está. Esta es tu casa. Este es tu país. olvídate así. Qué bueno. Eh. El último disco tuyo creo que se llama Esquivando el Éxito, ¿es así? Sí. ¿Por qué Esquivando el Éxito, Lescano? Y porque no nos casamos con... O no, no... Sería no venderse o no... O no buscar solamente pegar, ¿entendés? Por más que todo vaya cambiando, nosotros tocamos cumbia, ¿no? yo no podría tocar eh, reggaetón. Pero entendéis, entonces hicimos todas cumbia y como el primer disco tratamos de buscar el sonido del primer disco. Y por eso, esquivando el éxito. Total. Total. ¿Estamos todos grabando? Sí. ¿Qué estamos grabando, Pablito? Lalo, vamos a hacer la danza de los Mirlos. Este es del, del grupo peruano. De los Mirlos del Perú. Era un grupo de cumbia. Sí, el autor es Gilberto, se llama. El nombre, el apellido no me acuerdo. Darreategui, el apellido. Perfecto, entonces, un tema de los mirlos por damas gratis. Vamos. Uh, uh, yeah. La danza de los mirlos para todos. Un aplauso, nos va para nada más gratis. Muchas gracias en el control. Muchas gracias, Pablo Lescano y damas gratis. Un placer que hayas venido a compartir este encuentro en el estudio con nosotros. Comple gracias. Un aplauso claro. para Pablo. de mí